Noticia de último momento. Este verano los máximos inéditos enloquecen a la gente. Y es... 3, 3, 12, 3, hits. 3, 12, 12 hits. 12 hits. hits. Con los máximos del pop tropical. Los máximos inéditos. El CD del 98.